Pero. ¿Cómo se llama el proyecto y de qué se trata? Entre flores y zumbido d e n dulce otumuesa. Fuimos a la escuela de Pedacini y nos mostraron allá. Tenemos cómo h a c e r el apicultor y acá está el traje para que no lo piquen. No, para que、Esto、se tranquilicen. Es... Las abejas、eh, humo. tiran humo y acá hay tres colores. Esta es, es una miel que está recién hecha. Está recién hecha. ¿Y esta Está cristalizada, ¿Está? Esa. Sí, esa se está esta se está cristalizando, por eso está más clara. Y esta está, ya está cristalizada. ¿Qué fue lo que les pareció lo más interesante de todo lo que aprendieron?、Eh, Saber cómo se hace o sea, el circuito productivo de la miel.